Las lunas que se van Y nosotros esperando Que despierte el corazón Que parece estar quebrado Todo el tiempo que pasó No me aleja de tu lado Me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo. No renueva la ilusión y en el último suspiro el momento ya se. afretado Köszönöm